Hoy cerramos el mes de octubre y lo hacemos con entrevista con visita a los estudios de Euskal Música al programa Euskal Música de Berriozar y Ratia. Visita del señor Eche, que recientemente acaba de publicar lo que es su nuevo trabajo discográfico Bisi, compuesto por 10 temas. Hoy lo he dicho, a eso de las 7 de la tarde tenemos al señor Eche para pues hablarnos de este nuevo trabajo discográfico para hablarnos de los conciertos que va a realizar en la gira presentación de este álbum Bici y para hablarnos también un poquito de su trayectoria musical, larga y extensa trayectoria musical la de este señor Eche, recuerda a eso de las 7 menos 5, 7 de la tarde lo tendremos por aquí por Euskal Música, por Berriozari Ratia Música Y aparte de ello, tenemos muchas novedades. Lo nuevo de Sutagar, el, reg el regreso de la Brit, 15 años después. También tendremos lo nuevo de Tristán Morguí y Oreva. Y por supuesto, no podían faltar la formación de Lumière, la formación de Lumberry Al-Chatu. Como esto durante estos próximos 90 minutos... ...como esto en una nueva edición del programa Euskal Música... ...uncita con la música local, la música que se realiza en Euskal Herria... ...lo he dicho, en todos sus estilos musicales... Y vamos a comenzar con las novedades y lo vamos a hacer con una formación que nos llega desde Eibar. Hablamos de la formación Sutagar, que regresa al panorama musical con lo que es su nuevo trabajo de estudio Maita Sunari Pasoya Hay que comentarte que la semana pasada el sábado 22 y el domingo 23 de octubre podías conseguir este nuevo trabajo discográfico gracias a al a y por 10 con 95 euros Si no lo pudiste conseguir ese fin de semana recuerda que mañana viernes día 28 de octubre ya estará a A la venta en las tiendas y por supuesto en la página de su tagar, un álbum más lentito, un álbum más tranquilito de lo que viene haciendo su tagar pero que merece la pena ser escuchado y que merece la pena si eres fans de su tagar ser comprado, Maita Sunari Pass Ya, sale mañana a la venta, hoy escuchamos su adelanto discográfico, el sencillo Vaso Asa Jontzu barru-barruti kantatu nahi bizuken Inorkinoi zegin juli zuen bezala Nire donio eta itza, esker mila pizitza, Baina galtzen zaitu eta Hemen nago zure peltasun aiea Otza dago gure txea Besarkatu nahi zintuzket gaur gauea Utsik dago heko aldea bihot barru barrutik, katatu nahi nizuke, inorki egin ez dizun bezala. Nire doi nioetaitza, esker mila bizitza, baina galtzen zaituta uidatziala. Tabazoaz, tabazoaz, Eta bazoa Hainbeste utel karrekin egon daero Hora indik ez dut zinisten Haingoz joa ez nuen espero Kazdakit noz hartu noraginien Gauza kulertu nahirik, ez daino nerantzunik, kokatu ezin nago ubi bertsoan. Zenbat gauza ezateko, maitasun emoteko, eta papatean nago zubari. Tabazoaz, tabazoaz, daba Es que tu haces que unizasará, ve ti cué te en dire su, ay corona madará. Me muor mi on de na co, con sin una racheta. Sin dejar o teno sangrean, casenais a me su niñezas, un bezes mai te Est aldari Maipi bat水men Gauza kulertu nahirik, ez da ino nerantzunik, kokatu ezinik nago unibertsoa. Zenbat gauza esateko, maita sule moteko, eta papatean nagozubari. Pues ahí está la música de este cuarteto de Ibar Ahí está la música de Sudagar Con este adelanto discográfico Bassoas del álbum Maita pasio Pasioa Que sale mañana a la venta Si no lo pudieses conseguir, lo dicho En esa oferta especial el pasado fin de semana Con el diario Gara Y nos vamos con una mujer, nos vamos con la Brit Que ya no sabíamos nada de ella Y es que nos llega desde Ursurville Desde muy joven esta chica se involucró En el mundo de la música Las canciones de su primer álbum, Paradisu Bajo el sello Yuka del 2000, regresaron sonaron en todas las radios 18 meses después Fue el turno para el segundo larga duración en 2001, Nori Eginso. Ahora, 15 años después, la Brit vuelve a la carga musical con el álbum titulado Sorchi, un álbum grabado en los estudios Amu de Mutricu, con colaboraciones importantes de a la percusión stanis Lorza, de Doctor Deseo, que también ha realizado la masterización de dicho disco. Eh, hay que comentar que la Brit regresa con este álbum, Sorchi, lo dicho después de nada menos, Que 15 años y pues Está buscando este toque rotundo Y personal a sus canciones Arropando sus melodías con un control De diferentes estilos de la electrónica Y ensamblarlo con pasadizos Acústicos y orgánicos Así que ha dejado de lado Un poquito la guitarra y se ha vuelto Un poquito como te hemos comentado Anteriormente pues buscando Esa música electrónica Que parece que le va a dar Bastante, bastante juego por lo que se ve En este nuevo larga duración, lo dicho Después de 15 años vuelve la Brit Regresa con su álbum Sorchi Y de te extraemos los temas Y guiar en Videan y Esiñan Pues ahí está, el regreso esperado de la brief. El regreso esperado de esta mujer Que vuelve al panorama musical con este Su tercer álbum titulado Sorchi Y como has podido comprobar, ha dejado la guitarra Y se ha vuelto más electrónica Que nunca, eh, como muestra Estos dos temas, Eki Aren, Videan Y Esiña, y de la música De la Brit, seguimos con más novedades Y nos vamos con Tristan Mourgui Eta Oreba Hay que comentar que este nuevo disco, Gordeka Es la primera parte de un disco Doble, hay que decir que Tristan Mourgui y su guitarra clásica Forman el hilo conductor de este proyecto Ayudado por Aimerick Durante la mezcla El artista de San Juan de Luz Supo, sin alejarse de la esencia artesanal de su materia Fabricar un verdadero Potswork musical eh, Cuerdas de nylon Dando la réplica a otras metálicas Canciones intimistas Que se dejan llevar hasta el rock progresivo Atmósferas acústicas, naturales Y finos sonidos electrónicos Son los que te puedes encontrar En esta primera parte, lo dicho De dos partes que va a tener este álbum del señor Tristan Murgui y Oreva. El álbum se hace llamar Gordeka, lo dicho, es la primera parte del este doble disco que van a ir editando poco a poco y de esta primera parte nos vamos a quedar con los temas titulados Yaneco, Eguerdi y el tema Vida Yaka. Melkibatideki <música> Denn <imitation> du Eurekin, emekin, emekin O izkok ez kanon, gozaldia et ezik jaro oh hela da kungo plase handela ko poka oh, pakar baster busita Epe moztbate maizu Ki ze har pagainu Ekin ausu ga and i Esta otra de las novedades que nos ha llegado esta semana al programa de Uscal Música, la primera parte de este doble CD de Gordeka, que es, así es como se va a llamar el álbum, y ellos son Tristán, Murguí y OREBA. Eh, comentarte que ya van a empezar la gira de presentación de este nuevo trabajo discográfico, lo van a hacer este próximo sábado 29 en Bayona, en la Luna Negra, el día 13 de noviembre estarán en Donosti, en Chancharreca, Gastechea, y el 2 de diciembre estarán, por supuesto, en la Feria de Durango, en el Aotxenea. Y nos vamos ahora, después de escuchar la música de Tristal, Murgui, Eta, Oreba, nos vamos con el álbum de Beguis Begui, una banda de, de Bayona Lapurdi, que dan comienzo al grupo Pachi y Xavi en 2007. Más tarde, en 2010, se incorporan Sebastián, Nicolás y Peyo, con lo que queda conformado el quinteto musical. En 2013 entran al estudio El Atelier con el técnico Anthony para grabar un EP de seis canciones en el que aglutinan en el trabajo de 6 años toman parte en el espectáculo y proyecto musical Barney Mireila en el Museo Vasco de Bayona después se involucran en un espectáculo y en 2014 dan 20 directos. Begui Beguis aparecen en el disco compartido El Carsejo Jack de ese año del 2014. El segundo disco lo autoeditan en 2015 bajo el nombre Joan Yesh Egin Banyolén y se graba en los estudios Eche Tipi Jeremy Garat ahora en 2016 un año más Tarde, vienen con su tercer trabajo de estudio Titulado Hacha Y de te vamos a extraer los temas tantarik Tanta y el tema Y cacha a la urrea Música de los temas Esta formación de La Purdy, una banda que comenzó en el año 2007 y que en 2010 Ya se incorporarían Sebastián Nicolás y Peyo para dar rienda Suelta a este quinteto musical Ahora lo dicho, en 2016 Han publicado lo que es este Tercer trabajo discográfico titulado Atsa y ahí estaba los temas Tantarik Tantá y el tema Icatsa A la Urrea y desde la localidad De Bayona, La Purdy, nos venimos hasta Nafarroa, más concretamente nos venimos Hasta Lumbier, nos venimos hasta Ilumberry Porque recientemente han sacado la venta Lo que es el tercer trabajo discográfico Esta formación Al chatu El álbum Ellos son desde que comenzaran en esto de la música Ibai Oshinaga a la voz y a la guitarra Yulen Aborrea al bajo E Iker Aritz A la batería, tres discos en tan solo cuatro años El más reciente, lo dicho, este Egalen Inderratz Aichina De él te vamos a extraer los temas Iruña y Errugabe Y hay que comentarte que ya que estamos hablando de esta banda De Achatu, que la semana que viene Los tenemos por aquí, por Euskal Música, por Berriozar y Ratia Para comenzar el mes de noviembre Para hablarnos de su trayectoria musical Para hablarnos de este, su tercer trabajo discográfico Y para hablarnos de muchas, muchas cosas más <música> De kiñaren gañeko galera. Let's Sigor ri faltar Sigor tu actividad La olchularía cortará si soan Sigor tu acaruna vida La rudo sonando dos de los temas incluidos en este nuevo trabajo discográfico, tercer trabajo para esta joven banda de Ilumberri para esta joven banda de Lumbier, Alchatu tres discos en tan solo cuatro años, este último, Egalen Indaraz, Aechina, ellos son Ibai Yoshinaga a la voz y a la guitarra Yulen Aborre al bajo e Ariz a la batería, en este nuevo trabajo discográfico te puedes encontrar 11 canciones, entre ellas los dos temas que hemos escuchado, el tema Iruña y el tema que abre el álbum Errugabe comentarte que el próximo jueves estará por aquí por Euskal Música por Berriozar y Ratia el vocalista guitarrista de la banda Ibai Oshinaga para hablarnos de este nuevo trabajo discográfico para hablarnos de la trayectoria musical de la banda y por supuesto para hablarnos de de los directos que van a dar para presentar este nuevo trabajo discográfico, además nos tocará un par de temas en acústico, esto será la semana que viene, seguimos compartiendo contigo más música y nos vamos con otra novedad, nos vamos con el adelanto discográfico para la formación Seamáis que regresa al panorama musical y lo va a hacer por supuesto en la feria de Durango con lo que es su nuevo trabajo discográfico arro pero mientras tanto, mientras llega ese nuevo trabajo discográfico que lo he dicho saldrá para la feria de Durango, nos queda Gondersnean bakar, zuk artsen sensibu, egin zesera, kutugitzen bortz embat confena Itzi begiak ari indangoa Itzi begiak bukatuko da Ahí estaba sonando otra novedad en el programa de hoy de Euskal Música, el adelanto de nuevo trabajo discográfico para Seamais, el álbum a Raw, lo que escuchábamos, el sencillo adelanto en batalla ahora, si os parece, nos vamos a ir con lo que es el nuevo trabajo discográfico para Eche, el álbum Seasigamar. Y sí, en él te puedes encontrar 10 temas y después de escuchar uno de los temas de este álbum, entramos ya en materia con Eche eche que ya lo tenemos por aquí por Euskal Música por Bergarazari Grátia para que nos cuente un poquito más de este nuevo trabajo discográfico para que nos cuente un poquito más de su extensa discografía musical y por supuesto también para hablarnos de los próximos conciertos que va a dar. Siberribaten hasiera <música> eteni kez zuen istorioa kontatzen hasizen. Arnastea A lehenengo sentitzea amaren besotan ba bestea berotasuna Bizitzaren zen bizitzarena shi era omenzen nos dio baten etorri ginen hiltzea Joka erortzen ikastea, indarrez aurrera egitea, irakatsi zuen. Bizitzea, zurea kalboan izatea, goiztero argia ikustea, ulertu zuen Torkizuna ulertzeko beharko nituen. Bi begi entorkizunari aurre egiteko. Bi begi juntasunetik egiteko. Bi begi adaitasunarekin bizitzeko. Zarka daura berri sentitzeko Sentitzea, izinik zaudela ikustea Sentimenduekin babestea Beharrezkoa ze Jo aniñen Eta orduan begiak ireki situet Etorkizuna ulertzeko behar konituen Bi begi etorkizunari aurre egiteko tikie seguindeko Bi bege alaitasunarekin bizitzeko Lezaka da ura berri sentitzeko Vivegik Vivegialaitasunarekin bizitzeko Sakada ura berri sentitzeko Sonando el tema Vivegik canción incluida en lo que es el quinto trabajo discográfico de Eche el álbum titulado Visi de este nuevo trabajo, de los inicios, de los conciertos que está realizando. Eh, para presentarlo, eh, pues lo tenemos por aquí, en los estudios de Berriozar y Ratia, en el programa Buscal Música, Echea Racha León. Hola, Racha León. Eh, antes de meternos a hablar, si ¿sí te parece, de lo que es este quinto trabajo que ha sacado, eh, vamos a hablar un poquito de los pasados de Iñaki Eche Sarraga, uh -huh. ya que es la primera vez que vienes a los estudios de Berriozar y sí. Ratia, al programa Buscal Música. Eh, cuéntanos un poquito cómo fueron esos inicios en esto de la música, cuando comenzaste, desde pequeño... Sí, bueno los inicios de la música desde muy pequeño no un poco los gustos y eso yo me acuerdo tenía ocho años o así siete años cuando vi por primera vez un concierto de rock y un ensayo de un grupo de rock y que fue de los de los hermanos el órza no de cuando tocaban en isurray y bueno posteriormente ahora los componentes de seurte y Y fue un poco cuando me empecé a, a interesar por esto de la música. Hacíamos playbacks en la Icastola, andábamos andábamos tres amigos en un coro y tal. Y con 15 años montamos eh, nuestra primera banda de heavy metal en aquella época, de Navarri. Y, y era una época muy bonita, que eres adolescente, una ilusión del copón y nos movíamos para todos los lados. Y, y ya después de eso, unos cuantos años mayor, ya con 20 años decidí empezar con esta carrera en solitario. ¿no? Eh, ¿Qué cambios, no? Del heavy metal a... Sí, la verdad es que, bueno, yo me acuerdo que cuando empecé a tocar la guitarra, empecé en la Icastola, eh, tocaba pues típicas canciones, que si sí, la Ute y canciones de Benito, eh, típicas canciones de Euskal Lunes y, y, y yo me sentía a gusto. Luego en el grupo tocaba el bajo, pero un poco empecé a recuperar esa afición a tocar la guitarra en casa a, y, y empecé a componer, ¿no? O pues, sea, eh, había aprendido a hacer canciones y empecé a componer y, y la verdad que el, el primer concierto fue... Eh, una, esto de, de querer llenar la agenda Estábamos en las chosnas y había que poner el jueves a la noche algo Y dije yo, pues mira, yo tengo ahí cuatro o cinco canciones Me hago unas versiones y, y toco yo un acústico Y así salió el primer concierto y el segundo uh -huh. En el tercero gané un concurso Y ahí ya empezó ya todo esto de los discos y todo lo demás <risa> eh, A la hora de empezar a tocar, a componer canciones ¿Alguna persona te ha influido en hacer un estilo de música u otro? No, yo creo que cuando empezamos, sobre todo, hacíamos lo que podíamos y salía lo que se podía, pero luego sí que vas ya aprendiendo un poco y vas cogiendo estilos y, y yo siempre he dicho que mi gran influencia musical, no solamente por el estilo, sino por todo lo que me han ayudado han sido eh, los El Orza y el grupo Seyurte, Eh, porque han sido muy cercanos, son muy amigos y, y son mayores que ellos Siempre nos han dejado material, siempre nos han ayudado a, a todo y nos han aconsejado muchísimo y, y pues yo creo que la influencia de ellos musicalmente, al, sobre todo al inicio, se notaba Tienes ya con este cinco trabajos, discos digamos en solitario, discos con una banda detrás sí. eh, Cuéntanos un poquito esos cuatro trabajos anteriores Bueno, pues lo, el primer trabajo fue Satos Nirekin, que salió un poco de, del concurso que había ganado yo en solitario con la guitarra. Pero yo ya me acuerdo que en ese momento ya decidí que quería tener con banda, ¿no? Quería formar una banda, batería, bajo, guitarra eléctrica y yo con la acústica, ¿no? Y, y fue un poco, el inicio fue así. Lo, el éxito me vino así, el éxito, no sé cómo decirlo, ¿no? O me di a conocer de esa manera, digamos... Y empezó a sonar en los medios, empezaron a salir bolos y era un formato que, bueno, pues eres joven, estás ahí con energía y, y digamos, más una tendencia al pop rock, hacia el rock, ¿no? Pues, eh, no sé, con ganas de arcaña y, bueno, pues fue una época que, que, bueno, pues llegó un momento en el que decidí dejar eso de lado y recuperar mi inicio, ¿no? de cantautor o de solista, ¿no? Con guitarra acústica y y dándote, dándole otro enfoque, que así que fue el, el último disco, el anterior disco, el de Aïse Berrybat que fue en ese formato, ¿no? Con Iván Gurruchaga, pero fue un disco que se hizo deprisa, eh vamos a sacarlo para la soca venga tal eh, fue una cosa muy rápida y luego Tuvo poca duración y, y después de, de este bypass, pues eh, esta vez lo he cogido con más calma y, uh -huh. y buscando ya realmente lo que quiero hacer, ¿no? Eh, ¿Qué diferencias encuentras entre el eche de los inicios a este del álbum B.C.? Pues eh, sobre todo eh, la madurez, digamos, eh, que, que he recibido o que he adquirido con el tiempo... El, el, la madurez y sobre todo la, el, el saber cómo funciona un poco esto de la música, ¿no? Porque cuando, me acuerdo que cuando empecé que saqué el primer disco eh, fue autoeditado eh, yo no sabía lo que era una promoción de un disco yo no sabía lo que hacía un manager yo no sabía lo que hacía una discográfica ni nada, ¿no? Y lo saqué todo yo y, y lo vendí como pude uh -huh. Tuve la gran suerte de que funcionó muy bien en la radio eh, me llamaban de la tele yo no sabía ni lo que estaba pasando, ¿no? Y ahora mismo... Eh, Estoy haciendo lo mismo, pero yo creo que con más ilusión que entonces, porque realmente sé a dónde voy. Antes era como, bueno, esto sale y ahí voy, voy con la corriente, ¿no? Y ahora es realmente no es una forma de hacerlo más profesional también, pero más controlada, ¿no? De que ya sé realmente cómo funciona y, y ya sé qué es lo que quiero, eh, busco una cosa concreta y, y voy a por ello, ¿no? Eh, después de cinco años, desde que salió el anterior trabajo, sí. ahí se vuelves con nuevo disco de estudio. Luego queremos hablar un poquito de las letras, las composiciones, pero cuéntanos un poquito cómo fue el proceso de grabación de este disco. Bueno, pues ha sido, eh, sobre todo desde que empecé a componer, han pasado, hasta que ha salido el disco, han pasado tres años. Eh, en estos tres años he ido componiendo las canciones poco a poco y no he tenido nunca claro si iba a sacar el disco o no. Entonces ha ido saliendo las cosas poco a poco... Y, y ha sido un trabajo entre Iván Gurruchaga y yo. Eh, yo componía las canciones, se las pasaba a él, él le daba unas vueltas, me la volvía a pasar, nos eh, quedábamos entre los dos y, le, y ya cuando tenía la forma, la dejábamos aparte y e íbamos con otra, ¿no? Entonces uh -huh. ha una forma de trabajar muy pausada que fue de navidades hasta mayo más o menos, cuatro o cinco meses, y cuando llegó la hora de grabar, en dos días estaban todas las guitarras grabadas y en otros dos las voces. Entonces ha sido una forma de grabarlo, una grabación rápida, pero porque realmente antes hemos hecho un, mucho trabajo, ¿no? Y es una... queríamos buscar una fórmula, claro, no tiene percusión, no tiene una base rítmica el... el El disco es solamente con guitarras y voz entonces queríamos hacer eh, buscar un equilibrio digamos de una base acústica con adornos eléctricos y, y mucha voz entonces pues eso ha sido más que una labor de grabación ha sido una, una labor de producción ¿no? anterior. ¿En este disco, Bici, has tenido alguna colaboración en la musical, en la portada, en la sí. maquetación? Sí, bueno, en la, en la musical sobre todo, pues eh, quise invitar a Hitor Goros Abel de Sutagar porque porque realmente cuando yo estaba, había dejado del auto mi proyecto y estaba en una época musical bastante oscura, como suelo decir yo, eh, eh, recibí el regalo de mi mujer del disco de Bici Rigaude de Sutagar que la primera canción decía ese estira y yo lo recibí como un mensaje para mí. Y, y eso que tiene la magia que tiene la música, ¿no? Entonces eh, recibí ese mensaje y dije tengo que volver a empezar a componer y, y, y cuando hice una canción que habla de lo que es la música para mí le, de, le pedí a Hitor Gorosabel la colaboración y vamos, eh, no dudo en... En, en tomar parte. Le gustó mucho la canción y la verdad casi un placer. Y luego, pues a la hora de, de maquetar, por ejemplo, el diseño lo ha hecho Alaina Senjo, que es conocido de, de siempre músico de la zona también. Eh, pero la idea del, de la esta se la yo, ¿no? Le dije, quiero enfocar esto, quiero que en la portada aparezcan mis hijos como si me estuvieran pintando en una pared, eh, quiero darle mucho color y a la vez claridad, que sea blanco, que tal, ¿no? Yo le di esas ideas y, y luego él lo ha abordado, ¿no? Ha sido un, un trabajo muy bonito lo que ha hecho. Eh, metiéndonos un poquito en lo que es la parte de las letras del disco, nos podemos encontrar 10 canciones, por lo que se ve con mucho sentimiento, ¿no? Sí, sí, son canciones que las he escrito... En, en esta en estos últimos años que he vivido de, de montaña rusa en mi vida y son sentimientos míos realmente cuento muchas cosas personales pero las cuento un poco no sé cómo decirlo como maquilladas para que para que le valgan a cualquiera ¿no? eh, eh, son canciones muy positivas porque son letras muy positivas pero están escritas desde desde la oscuridad no tiene eh, ha sido yo digo que ha sido para mí una terapia escribir estas canciones para salir de ese agujero en el que estaba yo musicalmente ¿no? y, y es una forma de ayudar o de intentar que llegue a la gente Y que por lo menos alguien no eh, eh, haga de una de, de alguna de las canciones que la haga suya no y diga realmente esto me está ayudando a salir de este bache que estoy pasando de este agujero en el que estoy no uh -huh. porque para mí ha sido como una terapia y, y la verdad que, que, que para mí lo mejor sería eso ¿no? eh, eh, saber que alguien hay, le haya podido ayudar y haya podido salir de este bache no uh -huh. El título del disco lleva por nombre Vici. ¿Hay algo detrás de este nombre? Hay mucho, hay mucho detrás de ese nombre. Eh, bueno, lo principal es que es quería transmitir que estoy vivo otra vez musicalmente, que, que, que la música es mi vida, una forma de vida, que en este en este disco está un poquito explicada mi vida y luego pues el Vi de mis niños gemelos Yokin y Markel y el sí de mi hermano sigor pues está la z en mayúscula bici con z en mayúscula porque mi hermano sigor murió un 13 de un 23 de septiembre en el 2009 y cinco años después el 23 de septiembre nacieron Jokin y mark no entonces digamos que eh, nunca se puede llenar el hueco con una persona pero ese vacío que había ahí eh, lo llenaron ellos dos, ¿no? Entonces es una forma del juego de b bici si, pues viene de ahí, ¿no? Y luego de la bicicleta, que para nosotros en la familia es un deporte, eh, vamos eh, que, que lo, lo hemos hecho todos los hermanos mi tío, mi primo, lo hacen mis sobrinos, y va tras, generación tras generación mm -hmm. esto eh, ¿Quién te dijo que tienes que volver a componer canciones para un nuevo disco? ¿Quién te inculcó el deseo de grabar estos 10 temas? Pues uno de los que más me ha empujado, bueno, no sé No es que me haya empujado, sino que me preguntaba muchas veces, y me ha insistido, ha sido Joaquín el Orza, de los Ejurte, porque porque me decía que está bien esto de la... porque hemos estado con Boston High, ¿no? Y me decía, está bien esto de las romerías, pero yo quiero ver a Eche. A Eche, de verdad. Eh, ¿Cuándo? Y bueno, ya ando trabajando, ya estoy haciendo cosas y tal, pero bueno, con calma, ¿no? Y sí que ha, mucha gente me ha preguntado a ver cuándo iba a sacar algo nuevo y tal, pero realmente, como él ha sido para mí como un, no sé, un tutor, un referente musical, eh, esas palabras que me decía siempre, ¿cuándo vas a sacar algo? O ¿cuándo vas a tocar? o qué, ¿qué estás haciendo? O qué? Eh, era como que, ¿no? como cuando te dice un profesor ¿para cuándo me vas a entregar el trabajo? Uh -huh. ¿no? pues es como me pongo las pilas que lo tengo que hacer, ¿no? y, y sí que ha sido un empujón para mí, ¿no? el también eh, si te parece, antes de hablar de los conciertos, de los directos, vamos a escuchar otro de los temas del disco ¿cuál te gustaría que la gente escuchase? Pues por poner así algo diferente, que es un, igual la canción más diferente del disco, eh, elegiría New York. La verdad es que es una experiencia que vivimos eh, mi mujer y yo allí en Nueva York eh, cuando fuimos de viaje porque yo estaba muy desconectado de la música y estaba tan desconectado que, que me llevé una gran sorpresa. Fuimos a ver a Madonna en el Madison Square Garden, que casualidad actuaba allí, Y, y tuvimos la suerte de, de que salieron allí tres tíos que no conocíamos de nada, que yo les vi que tenían pinta de Euskaldunes, y de repente empezaron a tocar la Chalaparta, y, y empezaron a tocar eh, Alda, Pecos, Agarraren... Y eran Calacan, el trío Calacan, que estaba de gira con Madonna. Yo ni, no sabía ni ni quiénes eran, ni que estaba un grupo de Euskaldun con Madonna de gira, ¿no? Entonces, eh, bueno, para nosotros fue aquello. Ir en Euskera en el Madison Square Garden fue algo terrible y un poco eso y la experiencia vivida en Nueva York pues la quería plasmar en una canción haciendo un guiño a Frank Sinatra también. Amayca <música> un mayca sin cuen, cahueco amayca sin ren. Welcome to the USA Esan zuen idariak takziorian sartzean Gaui jun eta hotzean Eraikinen argiak dizdiraz Munduaren iribuluak inaz New York, bezala konik ez dago Itzarrike gotean nahiago Gau ez loegitea baino New York, New York, New York Bezala konik ez dago Lehen miresten bazintudan Horain zaitut maiteago Zabaletan, gende arruntpichit ezberdina Erainkin garaia inguruan Toki ez ezagun ezagunak, filmetako irudiak nonai Biok izan ginen, protagonista Marisoneko ezen atokian, oparen erre euskaraz, amaika ikusteko jaioak gara. New York, New York, New York, bezalak ez dago, itzarri kego teana iago, gau ez New York, New York, New York. Me sala la cor ni que estágo. Le mire este embazitudan, oraint zaitut maiteago. Con la entrevista que estamos manteniendo Con Iñaki Echesarraga Eche En el programa Buscal Música eh, Vamos a meternos a hablar un poquito De los directos Que repertorio tienes para presentar el disco Te vas a centrar en este ¿O vas a incluir algún tema de discos sí. anteriores bueno sobre todo está centrado en este disco y porque es lo tocamos entero y luego pues eh, siempre hay que, hay que coger mano de las de, de las canciones de antes y, y sobre todo los singles y, y las canciones más significativas de los otros discos pues un poco amoldadas a este a este estilo y dándole esta esta forma Y sobre todo jugamos en los directos con una... Intento hacer una cosa diferente. Diferente me refiero a que empezamos el concierto y lo terminamos y no nos hemos levantado, ni nos hemos ido, ni la gente tiene que pedir otra. ¿no? Eh, eh, intento unir muchas canciones una con la otra, eh, jugar mucho con las intensidades eh, y buscar sobre todo que la gente que va a ver el concierto que se sienta parte del concierto, no que está viendo una actuación, sino que se sienta parte de la actuación, ¿no? Y, y para eso esa cercanía con el público, pues siempre intentó hacer explicar las canciones para que realmente sientan lo que canto, eh, eh, hacer que canten, eh, jugar un poco con ellos, y, y, y sobre todo utilizo la, una forma diferente para, para hacer que sigamos tocando, o, o ese bis, ¿no? O sea, explico a la gente, no me voy a levantar, pero pero tenéis que cantar al final de esta canción, es una cosa muy sencilla que él suelo hacer. Y, y según cómo sea vuestra respuesta, pues eh, ya veré lo que viene después, ¿no? Un poco jugando si me tocó una, dos, tres o cuatro más, ¿no? Uh -huh. Entonces, viendo un poquito el, el ambiente, pues siempre modificando un poquito las cosas. Eh, ya has empezado a presentar el disco en directo, has estado mm. en berriz sí, Bilbo, sí. Donosti... Eh, ¿Qué tal la situación han tenido los conciertos? ¿Y pues, qué tal te has visto después de tanto tiempo sin subir a un escenario? La, la verdad que, que ha sido... Uh, eh, que Me costó, ¿eh? Me costó el primer día y, y pues eso, ha sido considerado cogerle un poco de marcha y ya, y ya va, va cogiendo forma y la verdad que ha sido ha sido una experiencia bonita porque es como un renacer otra vez sentir sentirte músico de verdad porque sí, el componer el grabar el sacar el disco está muy bien pero donde realmente sientes la música es cuando la estás tocando en directo ¿no? que yo creo que es para todo músico es lo mejor no y, y la verdad que estoy encantado de, de, el, de la respuesta de la gente Pero no, no, no por el, no sé cómo decirlo, no, del, no es una respuesta de Buah, ha venido mogollón de gente. No, o sea, eh, la gente que ha venido ha estado súper gusto. Que es, es al final lo que me, me llena no o sea, A mí que vengan 300 a un concierto Y si se pasan el concierto hablando Y no están atentos de lo que estamos haciendo Pues no, no eh, Prefiero que vengan 10 y estén con la boca abierta Con esa mirada que, que ves Y dices, eh, eh, lo está disfrutando está o sea, uh -huh. y, y este formato Da esa oportunidad, de esa cercanía Hacia la gente Y se ve se ven caras que, que ya vale ya Con una cara de esas ya vale, ya merece la pena Eh, aparte de los conciertos reseñados ¿Tienes más fechas para presentar? Pues sí, porque Estaremos el día 11 En Leitza en El día 11 de noviembre Bueno, antes también en Plateruena El día 4, eh, luego el día 18 de en, en En Tolosa, en Bomberenea Y, y están saliendo cosas Y la verdad que pues en, en, en Olasti Creo que vamos a estar en diciembre No sé qué, qué día seguro En Afarro, aquí hay algún otro en Ahora mismo, en Lesaca En Lesaca uh -huh. también, eh, para, para diciembre Y eso, pues están saliendo cositas Y están saliendo conciertos Y por ahora llevamos una racha de que cada semana tocamos un concierto Y la verdad que muy bien ¿Eh, ¿Se acuerda Eche del primer concierto que realizó? Sí, perfectamente perfectamente <risa> Me acuerdo el Fue el día 2 de junio del año 2000, sí, sí, sí, me acuerdo perfectamente en fiestas de un barrio allí y eso fue el primer concierto con navari y me acuerdo perfectamente mi primer concierto que de hecho lo tengo, tengo una grabación hecha con un con una grabadora de ese primer concierto que fue el 1 de julio del 2004 y, y, y no el primero, yo creo que porque tengo un, una costumbre de que apunto cada sitio... <risa> ¿Cuándo y con quién he tocado? no Entonces tengo una lista de todos los conciertos que he dado tanto con Navarri como con Eche, los demás no, pero eso sí los tengo guardados porque son muy especiales para mí, no cada uno de ellos. Este quinto trabajo lo editas nuevamente autoproducido, uh -huh. después de sacar con Magaviga, después de sacar con Oyuka. Sí. Eh, ¿Por qué? ¿De esta manera? Sí. Pues porque ha sido una forma de no sé yo con los anteriores discos he puesto muchísima ilusión muchísimo trabajo eh, unos han ido mejor y otros han ido peor ¿no? pero en esta ocasión después de, de haber pasado un mal bache porque bueno eh, se me vendió una cosa en su día que luego no fue así y me llevé un, una, una gran hostia por mal por mal decirlo aquí Eh, eh, pues entonces fue una, una cosa que, que dije que lo próximo que lo haga lo voy a hacer para mí. Y lo hago yo, y como se suele decir, yo me lo guiso, yo me lo como. Es. Y sobre todo porque si yo le voy a dar a alguien parte de mi trabajo o parte de mi dinero, eh, eh, ese alguien lo tiene que hacer como... O sea, yo tengo que tener la confianza en esa persona o en esa empresa de que va a hacer lo que tiene que hacer realmente no uh -huh. entonces si yo no tengo esa seguridad de que una discográfica va a apostar por mí realmente y va, y va a poner su empeño en hacer algo eh, para eso lo hago yo y me arriesgo yo yo no vivo de esto Y, y yo tengo mi trabajo y esto para mí es un hobby. Y aunque me suponga muchísimo dinero, pues pues es lo que me gusta y, y lo quiero hacer a mi manera y tener yo ese control, digamos, o esa satisfacción, porque al final ahora miro todo el disco y digo, Buah, eh, realmente es lo que yo quería hacer. Y, y estoy tocando en directo y estoy haciendo estas entrevistas y, uh -huh. y, y, y aquí estoy. Y lo he hecho yo, con ayuda de profesionales que, que, que he querido que estuvieran junto a mí Pero, pero esto es mío, no es de nadie, es mío. Eh, de los 10 temas que se incluyen personalmente, no te voy a decir con cuál te quedarías, pero sí cuál crees que es para ti el que más sensaciones te ha transmitido, uh -huh. ahora de grabarlo o después de, de darle un montón de pasadas a la Ojo. canción. Pues es, eh, es una cosa muy difícil de decir, eh, la verdad, porque... Sí que en otros discos te podría decir clarísimo una canción, ¿no? Pero en este disco, como son canciones muy mías, muy escritas desde desde el corazón, como se suele decir, no sabría decirte una en concreto, pero igual la que puede enfocar por lo que supone es el single del disco, por lo que supone para el disco, podría ser Visitsar en música, pero por solamente porque igual... Es un poco un resumen de lo que es para mí la música de cómo siento la música de que intento poner ritmo y, y, y, y, y melodía a todo ¿no? eh, a todo a toda mi vida entonces igual puede que no pueda englobar las demás canciones pero pero es difícil decirte una en concreto. Uh -huh. Eh, ¿de qué forma se puede conseguir el disco BC? Pues el, está en las en las en tiendas de discos, en las pocas que existirán, porque cada por desgracia metro, ¿no? cada vez hay menos tiendas de discos, pero bueno, estarán eh, la distribución eh, la hace Elkar, media eh, Elkar Banaketa, que entonces pues bueno, en en, en los típicos puntos de venta. Eh, también por, por mail, el que si alguien lo quiere conseguir, pues en echemusica@hotmail.com eh va a poder pedirlo tranquilamente y lo mandamos por correos y si no pues en las plataformas digitales y porque hoy en día pues bueno, en eso también ha sido un trabajo y un <risa> he tenido que investigar bastante, pero bueno, ahí está también, ¿no? Tanto en iTunes, en Amazon, en esas en todas las plataformas está. En los temas del disco eh, No estás tú solo te acompaña Iván Gurruchaga. Hmm, sí. Eh ¿Cómo surge la idea de estar con él? Llevas mucho tiempo ya detrás de él. Yo a Iván le conocí en Triquisio hace hace 5 5 años, 5 6 años, 6 5 años y yo le conocí en mayo empecé porque entré a sustituir al cantante de Triquisio y él tocaba la guitarra. Y bueno, yo, yo estaba ya con esta idea de volver a hacer algo en solitario y, y tenía algunas canciones y, y hicimos juntos el disco de Aisebe Rivad y algunos conciertos que hicimos. Tuvo poca duración ese disco Pero para este yo quería volver a, a trabajar con él. ¿no? Y, y ha sido una forma de componer el disco que la hemos hecho entre los dos. Yo he compuesto todas las melodías y lo que es la base rítmica de la canción, pero luego la hemos pulido entre los dos. Le ha metido esos detalles. Él es el tiene estudiado guitarra, es músico profesional, da clases. Entonces es una persona que tiene mucha teoría, que sabe, tiene mucha técnica. Y, y yo tengo... Pues bueno mi, mi punto de creatividad o de, de componer pero pues técnicamente soy algo más limitado yo me dedico intento meter todo lo que puedo en la voz y acompañar con la guitarra ¿no? entonces pues hemos creado una fusión entre los dos ahí yo creo que muy bonita y, y joder, es, un, es un placer tocar sobre todo en el disco oyes cosas que son muy bonitas ¿no? pero luego sobre todo estar en un escenario Con un artista así con, con, con esa técnica, ese gusto de tocar la guitarra, la verdad es que es un, uh -huh. es un placer. Pues si te parece, si te vas eh, preparando para tocar un tema en acústico mientras vamos a escuchar este tema que decías el y Char en música, con la colaboración de Aitor Gorsabel. Muy bien, sí, sí. Pusik daude paper zurian Kolor erigabe bat bezala Melodiak guru barruan ate jokari dira Askatasunari atea irekin aian zaktan zan nasi dira pitarso kak hastin zean doi uzkantziditzak unitzak baita, gure bizitza aurrera Etegtik gauera doiuz betentzen naiz Bizitzaren musika dara zan nai dira akorde hauek naste Dozanzi ditza gunitzak musika baita, gure bizitzak aurrera gora diozakrekin, zurea da girza Batasun rata gorroto adierazteko. eta izkuntzak goratzeko gugandik urrundaudenak besarkatzeko bizi-bizirik gaudela sentitzeko Es uno de los temas que hemos escuchado aquí en acústico, en directo, donde Eche, de el señor Iñaki Eche Sarraga, que ha venido a presentarnos lo que es eh, este quinto trabajo discográfico Bici. Eche, Escaricasco que por haber venido. Escaricasco, que sube ahí. Eh, suerte y a ver si nos vemos por aquí, por Iruña y Comarca. A ver si te tienes un huequecito y nos deleitas con eh, espero, estos temas. Espero que estemos pronto por aquí. Muy bien, gracias. Escaricasco. Que Música también en internet búscanos encuéntranos en facebook.com barra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 Pues ahí está la entrevista que hemos realizado a Iñaki Echesarraga Eche con motivo de la salida de este su quinto trabajo discográfico Bici, hemos hablado con él de la trayectoria musical de la banda de los conciertos que ha empezado a realizar y los que les queda por realizar para presentar este nuevo trabajo discográfico, también por supuesto nos hemos centrado en este quinto disco y como no hemos podido escuchar uno de los temas que Eche nos ha cantado en directo aquí en el programa musical música en Berriozari Ratia con su guitarra, nosotros que vamos a poner ya el punto y final a una nueva edición del programa de Euskal Música, recordarte que tienes cada jueves una cita entre las 6 y las 7 y media de la tarde para compartir contigo todo lo relacionado con la música local, la música que se realiza en Euskal Ría, en todos sus estilos música de que también tienes el fin de semana eso sí, en redifusión, en repetición en la misma franja horaria 100.8 Berriozar Y, Ratia. y también nos puedes escuchar Este programa y cualquier programa Cuando a ti más te guste, el día que más te convenga En las redes sociales, ya que en cuanto concluye Lo subimos a facebook.com Barra Euskal Música Berriozar y Ratia Dentro de 7 días volvemos a compartir contigo Toda la música local La música que se realiza en Euskal Herria Y con visita de la formación Al Chatu Para presentarnos su tercer Trabajo discográfico Hasta entonces, hasta dentro de 7 días Saludos, sagur Música ez dut egin nametxik ez dut izan hoeratzeko hastirik ez dut noaren beharrik beste seinale batzogin bost urte igaro dira ra bukatu zenenra Zerbaiten asiera izatea Iraiako geintainua Amaiera eta asiera Airea La escena que carricigur ego aise berriba es demi san argitas eguzkia teratzea Egun un belza quizá te